Keep the cast get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors to tell if the show is through, silent looks await the cue. With pose and bashful smiles. That last the 1998 show. The torch song, no one ever sings. The curfew-crossed line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, stormed by this dream contaba yo que todos los semanas tenía que empezar con algún tipo de pifia bueno esta semana llega la pifia por decirle que por algún motivo a ver, apaga todo una vez gilipollas no no quiero el repeat para nada no sé qué quedó puesto el repeat y se repite automáticamente el cantar y empecé con con una pifia que fue meter la musiquina de fondo y que volviera a empezar a sonar la sintonía pero bueno, eso son cosas que pasen cosas que pasen especialmente en Anedonia sí, en el www.radiocuca.org y en el 107.3 de la frecuencia modulada Pero nada más, eh, estas cosas pasen, nada más los llueves a partir de las diez de la noche. Porque ese día ya es ahora cuando en eh, los micrófonos de Radio Cuca empieza eh, a hablar el anedónico miserable. Y yeah, eh, precisamente en ese momento, eh, jueves... 22 horas de la noche Cuando en Radio Cuca Comienza a emitirse Anedonia La negación del placer An Macedoné Tal vez que supiera yo griego clásico ¿eh? No, no y verdad Pero bueno, por lo menos lo de que la partícula a significa negación, ...y una partícula negativa, hedoné placer, ¿eh? que, que no estudiasteis en el instituto a, a los hedonistas o a estos movidos, joder, estas escuelas filosóficas que, ¿eh? que promulgaban el, el placer ante todo. Bueno, pues la anedonia la ¿eh? no llega el decidir seguir un estilo de vida no hedonista. ¿eh? Eso sería lo mejor un anedonista. ¿eh? Eh, la anedonia y es sencillamente la incapacidad para experimentar ese placer. Ya os expliqué muchas veces que no que la en con miserable ella absolutamente incapaz de sentir el placer. ¿eh? No verdad que, joder, encima suena el teléfono. Esto llega a la hostia. Esto llega a la hostia bendita. Bueno, pues ahora no puedo, mamá. Joder, que estoy en el programa de radio. ¿Veis? Esto empieza siempre con pifis, empieza siempre con pifis por por bien que lo quiera hacer. Bueno, de fecho y más. Voy a, a ver si si lo apago. No sé qué me querrá contar porque, oye, eh, no se apaga esto. Sí, aquí. págate joder. Vale, ya te ha apagado. Pues ya la, ya la llamo. Eh, ya no sé ni lo que estaba contando. Esto no deja de ser una ser un ser muy mal profesional de la radio, ¿eh? lo de meterse al estudio con el, el teléfono, ¿eh? con el teléfono que coño prendido. Que puede sonar, hombre. Mal oye ¿eh? que se me ponga a llamar de alguien a, a, a, después de las 10 de la noche, ¿eh? y peor todavía, encima, si ye un jueves, y peor todavía, pan rivas si y esa persona que me llama. Sabe que ¿eh? que si día a esa hora estoy haciendo anedonia, pero bueno, oye, estas cosas pasen. Y lo que lleva un fallo por mi parte, ¿eh? un fallo de escasa profesionalidad. ...no puedo tampoco atribuirlo a nadie... ¿eh? Eh, ...si cuando yo no me percato... ...de que el reproductor... ...tiene puesto el reply... para pa, pa volver a repetir la sintonía... ...si cuando me suena el teléfono... ...porque resulta que no lo apaguen... ...antes de, de empezar el programa... ...pues mira, no, no puedo yo... ...andar echando culpes a, a nadie... De, ...soy un mal profesional... ...pero ah... ...pasó una cosa muy importante... ...y que esta no es una radio profesional... Y es mucho mejor que una radio profesional. ¿eh? Esto no ni ni una radio profesional, ni mucho menos una radio aficionada. Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, ¿eh? no es ninguna de estas cosas. Y es mucho más que una radio profesional, y una radio libre. Y la Radio Libre, amigos, de ahí mil vueltas a la Radio Profesional. Y quería yo empezar esta, esta noche en Edonia contando que, bueno, hoy vi una vi una noticia, ¿eh? Eh, en Internet. Y era una noticia de un periódico, seguramente un periódico físico o en papel, ¿eh? sacó esa noticia eh, lo que pasa que yo los periódicos físicos en papel la verdad es que no los sigo no lo sigo eh, tampoco ni siquiera sigo los periódicos en las os ediciones digitales eh, porque podía yo coger meterme en la página que si yo del mundo .es, o del o alguna movida de esas ...y bueno, pues el el periódico por ahí... ...no ni el caso, no ni el caso... Eh, ...yo más bien, pues... ...lo que feo el día de siempre en cuando noticias... Eh, ...de a las que faen en referencia a otros... Eh, ...de hecho a otros, que sean los que... ...los que miran los periódicos... ...y cuando cuentan noticias y les comenten, pues... ...eso eh, es ...entonces cuando digo yo... Vale, ...pero esto igual es interesante... Eh, y, y, ...y lo llevo yo también... Bueno, pues resulta que hoy Taquín ¿Eh? puso una noticia eh, referida a una polémica que hay por lo visto entre Esperanza Aguirre, ¿eh? la, la lideresa de la reptil, diría yo, ¿eh? como todos los que mandan la reptil del, de Madrileña esta... y la reptiliana perdón reptil igual y concretar poco vamos a decir reptiliana vamos a decir reptiliana y una polémica que había entre la reptiliana y el aspirante a, a reptiliano eh, este este que está ahora tan tan en boga eh, coño ahora ah, el pueblo iglesias coño eh, el peso este de principios de, del siglo pasado, no este que este que dice que puede eh, que no dudo yo que pueda pasa que bueno eh, escoge un SMBI es para intentar eh, aplicar ese ese poder ¿Eh? Esa, esa potencialidad que bueno, yo son en les en los que no confío eh, seguramente no tenga que explicar los motivos de la, de la mi desconfianza hacia todo lo que y el sistema democrático porque si lleguéis que eh, fechos ya a sentir anedonia seguramente ya conozcáis de sobra cual es la mi manera de pensar eh, no que cinta al al tema de democrático, al, al sistema democrático, a la democracia real, esta que, ¿eh? que hay de algunos que piden, ¿eh? que no sé exactamente lo que piden, porque ya sabéis que básicamente lo que yo defiendo es que democracia real ya la tenemos, la ¿eh? estamos viviendo ahora mismo en democracia, la democracia ya es ina y no puede ser de otra manera, porque es lo que hay, es lo que hay, pero bueno. Eh, estoy yo en posesión de la verdad y en mi análisis el más sudo y el eh y el más frontero pues pues no posiblemente no o a lo mejor sí ¿eh? y es sencillamente el que yo, ¿eh? al que llego yo al que llega un individuo que posiblemente está mediatizado por por esos viviendas y yo soy demasiado viejo ¿eh? ¿Eh? eh al ser tan viejo pues el problema es que estás mediatizado por por muchas cosas, por muchas cosas que ya viviste a lo mejor son ¿eh? todas esas mediatizaciones las que me llevan a hacer el análisis de esta manera oye, a lo mejor estoy equivocado ¿qué más? yo quisiera desearía, desearía firmemente estar equivocado, porque bueno oye, pues eh, a esta gente a esta iniciativa eh, político-democrática eh, bueno, pues se auguren muchos éxitos ¿eh? bueno si fuera verdad que van a que van a llegar a gestionar este tema, pues hombre, ya sabéis que yo no doy de acuerdo aunque hay de E gestione a ningún otro que no quiera ser gestionado y no existe en este estado no existe en este ni en este ni en ninguno eh? a ver, no pasemos que, que llena más este no existe en este estado ni en ninguno la posibilidad de decidir, oye, yo no quiero que me gestiones eh? Eh, yo no quiero los, los beneficios que pueda darme eh, la autogestión el to sistema pero a cambio tampoco quiero estar obligado ¿sí? a estar sometido a esa gestión, a ese sistema. ¿eh? No existe esa posibilidad, o sea, ya que eh, eh, si llegaran estos a gestionar, pues bueno, a mí eh, seguiría en sin paceme bien, eh, seguiría en sin paceme justo. ¿eh? Eh, lo que ocurre que, bueno, entre que gestionen estos coles colesidees eh, que defienden ahora mismo, ¿sí? porque es si hay otra, ya sabéis que Yo soy de los que opinan que la, la cota de poder alcanzada en un sistema democrático y inversamente proporcional al mantenimiento de esas ideas antisistema o anti lo que hay ahora mismo. Pero bueno, no obstante, yo diría que sería mal menor que fueran ellos con esas ideas que defienden ahora los que... gobernasen los que mandasen, los que gestionasen, aunque yo siguiera en, en sin defender, en sin tolerar, en sin dejar de considerar aberrante que nadie pretenda ser quien para gestionar a los demás. ¿Mm? Pero bueno, dicho todo esto, volvemos a la, a la noticia en cuestión, a la noticia que, que leí hoy, que no sé si era de hoy o de, de otro día, la polémica es entre... la reptiliana y el a lo mejor esperante a metamorfosearse en reptiliano ¿eh? Eh, la cuestión es que al parecer, al parecer la, la mujer esta, la mujer eh, perdón, vuelvo a confundirme joder que no lleve una mujer, que lleve posiblemente una especie de, de reptil evolucionado bueno la cosa es ella lo que sea lo que podamos decir que ella eh, la cuestión es que la, la cosa es hizo un comentario que al parecer ofendió mucho a, a los del otro lado que llega que también moliéndose de algo así no ya vos dije muchas veces que no esperéis eh, sentir en sentir en anedonia lo que lo que lo que son datos fidedignos ¿eh? datos fidedignos y contrastados en otro sitio a lo mejor en Anedonia no en Anedonia no, no, no es posible, posible llegar ahí eh, eh, lo que dijo esta mujer aproximado, vino a ser una cosa así como que estaban eh, upándose, estaban creciendo usando les técnicas eh, de Goebbels ¿eh? las mismas técnicas que Goebbels utilizó con Hitler para para ascenderlo al poder ¿eh? técnicas de propaganda técnicas de, de comunicación de comunicación a las masas. y bueno yo según leí esto fue muy curioso fue muy curioso porque eh, dije yo hostia preocupame realmente el hecho de coincidir con la con la reptileza esta eh, porque yo la verdad es que cuando empecé ¿Eh? y hay tiempo a ver pues, vídeos de discursos de, de estiome. Eh, Acuérdome que yo ya puse en internet un, un comentario eh, similar a lo que dice la, la reptilesa. Un comentario en el que decía: Digo, mira, no sé si son buenos o malos, pero lo que tengo claro es que las técnicas de Goebbels las perfectamente. ¿Eh? Eh, claro, Goebbels. Mm, podéis decir, bueno, esto es una barbaridad Goebbels, el, el nazi ¿eh? El que ayudó a Hitler a, a alcanzar el, el poder eh, Bueno, sí, vale, todo lo que queráis Pero eh, Goebbels, ¿eh? que yo sepa Ahora igual viene de alguno y me dice que no, no, que eso es mentira Tengo entendido que Goebbels estudia en, en todas las escuelas De, de publicidad, de, de propaganda Incluso los cineastas también estudian a Goebbels Eh, tengo entendido, a ver, ahora igual me sale aquí la gente y me dice, que va, qué dices, o soy una burrada, soy una barbaridad ¿cómo vamos a estudiar a Goebbels? Bueno, yo personalmente sí estudié a Goebbels, eh, yo no estudié ni publicidad, ni, ni ninguna cosa de esas, pero bueno, digamos que en los míos estudios, eh, bueno, había la posibilidad de aprender un poquillín acerca de de lo que era la, la publicidad, el, el marketing, el consumo. ¿eh? Y bueno, desde desde el punto de vista que la disciplina que yo estudiaba más o menos lo abarcaba y era muy importante, muy importante ver cómo, cómo Goebbels, ¿eh? el ministro de propaganda de, del gobierno nazi, cómo Goebbels había ideado técnicas... ¿Eh? Tienen que ser fallaíces para convencer a la gente ¿eh? Para que un personaje en principio, bueno, pues ridículo ¿eh? Eh, Porque Adolf Hitler, tú ves la imagen de Adolf Hitler Y tampoco que, digas tú, madre, como impones tí, no? Una imagen con carisma, una imagen con fuerza que transmite vigor No, en absoluto Yo veo una imagen de Hitler y veo, pues bueno, un rapaz Eh, no muy grande, eh, no muy imponente, con un bigote ridículo, porque el bigote ya es ridículo. ¿no? Podéis decir, hombre, pues a lo mejor ya era la moda del momento, que va en absoluto. Mira ahí otras imágenes de los años 20, los años 30. Mira ya a ver si estaba de moda ese, ese bigote, ese bigotillo. ¿no? Yo creo que ya era más. Es un bigote ridículo, una imagen ridícula en general. Una imagen ridícula, pero que llegó a ¿eh? llegó a, a imponerse en Alemania. Y acordéis vos que ganó precisamente eh, a través de unas elecciones democráticas. Que, bueno, pues ya sabéis, vuelvo a decir lo que opino de la, de la democracia. Que es perfectamente factible eh, ganar unas elecciones democráticas sabiendo venderse bien. ¿eh? Una cosa curiosa, y que bueno yo esto llevo pensándolo muchos, muchos años ya... ¿eh? Eh, el el yo veía a los a los políticos tradicionales por la tele y siempre pensaba digo mira cualquiera cualquiera de estos eh, eh estudia estudia a Goebbels las técnicas de Gables aplica las técnicas de Goebbels y, y tiene ganado tiene ganado eh, porque bueno la, la gente en general sobre todo la gente que que consume más media ¿Eh? Bueno, pues y tendente a, a creer en los más media. Tenemos además la, la idea ¿eh? llena, una idea totalmente llena, pero eh, metida instalada, no los no esos no cuerpos ¿eh? de que la tele es la verdad. ¿eh? Yo recuerdo de aquella vez que que conocí a un rapaz que ya era que ya era ciclista él. ¿eh? Y, y bueno, yo curioso, porque yo era, yo era compañero mío En un trabajo bueno pues que tenía una carga física importante ¿Mm? Pasábamos de aquella nueve horas que sí, moviendo ladrillos Moviendo chinos de pasta eh, Bueno, cosas que pesaban mucho y que desgastaban mucho Y a mí llamaba la atención cómo como a la hora de comer ¿eh? Eh, Ese rapaz apenas comía un par de piezas de fruta Y bueno, abondo para él Y bueno, yo siempre preguntaba, digo, coño, pues tú, vas mentira, porque ¿Eh? siendo ciclista más, y contábame que entrenaba todos los días, y que se hacía 100 kilómetros al día de entrenamiento y tal, y yo y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Eh? Y decía, hombre, pues porque yo ahora, a lo mejor sí, nada más como esto y tal, porque a mí, eh, para trabajar tampoco, ¿eh? tampoco yo una cosa que tal, pero, pero a lo mejor para la cena o para el desayuno, según me dé, Pues me meto una... Una tarrina de flora. Digo, ¿cómo llevo? Sí, sí, yo me meto una tarrina de flora. Porque la flora más... Eh, la flora, la, la margarina esa, ¿eh? Decía, porque llevo buena para el colesterol. Oye, ¿y quieres creer, eh? que voy al médico, ...fue como unos análisis de sangre y dime que tengo el colesterol alto. No, no, no, de eso nada, porque yo como la flora a cucharas, ¿eh? Yo meto la cuchara y me la voy comiendo como quien como un helado de, de tarrina y tal. Y, y además, coño, si lo dicen en la tele que llevo buena para el colesterol y qué, que lleguen la tele van a decir mentiras. No, madre de dios, menudo la que ellos caes si y dicen no mentira a la tele. Bueno, ya veis, esto y es lo que, lo que pensaba mi amigo, que en la tele nunca podían decir mentiras. Bueno, ¿qué coño voy a decir lo que pensaba mi amigo? Lo que pensaba yo, ahora pasa al extremo contrario, ahora digan lo que digan en la tele, en, en un periódico, que aunque ya vos dije que no lo sigo mucho, de ese mes en cuando si sí leo el periódico, y, y ahora, pues, de manera preventiva, pienso que todo lo que ponen es mentira. ¿Eh? Pienso que todo lo que ponen y mentir es que a lo mejor todo lo más eh, Puede colar y si yo salto alguna verdad Pero a lo mejor de la gente Piensa que, que lo que viene en los Más media ¿eh? Eh, En esos grandes medios de comunicación Tiene que ser la verdad ¿eh? O sea que estoy Absolutamente convencido y siempre tuve Que quien sepa utilizarlos ¿eh? Va a, a barrer ¿eh? Va a llevarlo de calle Quien sepa los Que supiera decía yo en aquel momento quien supiera el político que supiera usar los más media en su so favor, ¿eh? que supiera comunicar, ¿eh? que supiera eh, emitir propaganda, entender que lo que lo que necesitaba hacer para conseguir el su ¿eh? y era emitir propaganda, ser propagandista ¿no? de sí mismo. Debo decir del so pero bueno, los socialistas son lo de menos. ¿eh? Esa fue, por, por cierto, una, una de las innovaciones eh, de Rebels... El, el, ...el dejar claro que, que lo más importante es no llega el fondo... ...sino la forma, ¿eh? Lo importante no era lo que lo que decís... ...sino cómo lo decís. Y yo os digo, pues resulta que ¿sino? la reptileza esta... Mmm, ...va y lo suelta, seguramente lo soltó sin más, ¿eh? Sin más queriendo queriendo ofender ¿eh? Solamente eso Seguramente na. su única intención y era, y era ofender a estos otros que, que ellos tienen más miedo que el coco ¿eh? Una cosa que fue Que me que resulten simpáticos Porque oye, en, en principio Todo lo que molesta A los míos enemigos Bueno, pues considero que bueno, Puede que irme bien ¿eh? Eso de los enemigos de mis enemigos Son mis amigos Bueno, no, no necesariamente Pero bueno oye puede, puede tenerse en cuenta y, y puede, puede guapamente ocurrir así ¿no? eh, yo bueno resulta que ya por digo ya lo había lo había pensado hace hace mucho tiempo hace mucho tiempo eh, que efectivamente la primera vez que vi un, un discurso del de un vídeo con un discurso del Pablo Iglesias este dije yo coño eh, este rapaz eh, o quien me asesore ...porque bueno, no sé hasta qué punto tendrán o no, o no tendrán asesores esta gente... Eh, ...este rapazo quien ya asesore conoce a Goebbels, eh, eh, estudia Goebbels... ...conoce las técnicas de Goebbels, las herramientas de Goebbels... ...ya os digo, lo mayor resulta que sí que hay una idea fondera detrás... ...y a lo mejor, bueno, pues llega un momento en que esa idea fondera... ...que no lleva mala y es la que nos gestiona a todos, no lo sé... pero bueno eh, existe existe existe la posibilidad de que de que de que se llame Eh, vamos a vamos a poner un un cantarín, aunque yo pronto eh anedonia, la anedonia con miserable poniendo un cantarín cuando lleva, eh, cuando lleva menos de, de media hora de, de programa. Ya lo sé, ya lo sé que no es lo habitual, pero bueno, oye pues voy a hoy apetezme poner uno, y como al fin y al cabo, eh, al fin y al cabo. Eh, el programa no deje de, de ser mío, pues oye. puedo hacer un, un poquitín lo que a mí me lo que a me parezca eh, vamos a poner un cantar de bueno vamos a poner un cantar que me gusta mucho hombre vamos a ponerlo y a ver si os gusta a vosotros también ¿eh? mira y a ver los kits No, chavales, pues nada eh, hay que seguir sintiendo Radio Cuca sintiendo la Radio Libre de Ubiu eh, sintiendo Anedonia, sintiendo el anedónico miserable joder, pues no vais y me queda en eh, silencio la música de fondo, nada, ah, yo pues digo estoy inevitable, eh, los pifies son inevitables eh, por cierto eh, hay mucho que no los digo, pero Hay una ventaja muy grande De las radios libres Respecto a las radios comerciales ¿eh? Y es que aquí Si os da la gana Podéis venir vosotros mismos A cometer estos pifies O incluso podéis venir A hacerlo bien A hacerlo perfecto ¿eh? A hacerlo mejor Que en una radio profesional ¿no? Hay programas En Radio Cuca En Radio Cucaracha Que ya quisieren Los profesionales ¿eh? Tenerlos acaba de terminar en antes de ¿eh? en antes de Anedonia ahora ¿eh? llega el domingo de Ramos ya nunta no ya no está, eh aquel programa musical de rock que tanto me gustaba a mí a mala hostia eh, pero ahora está otro programa también tremendamente profesional a mala hostia ya era tremendamente profesional ¿eh? pese a estar en una radio libre lleno de profesionales Bueno y siguiendo, siguiendo un poqueñín con el tema que, que nos ocupaba, ¿eh? Eh, bueno pues a lo mejor comenté en antes que los que habéis vez de sentir anedonia y a lo mejor ya más o menos conocéis... las ideas que bueno pues que mantengo yo ¿eh? que mantiene el el anedónico miserable acerca de bueno pues lo que lleva lo que lleva la democracia, lo que ¿eh? la democracia real yo os digo Gracia real, esta que tenemos ya ¿eh? Eh, Más o menos pero, oye, oye, A lo mejor alguno, ¿eh? Algunos de los que te han de sentir mucho Esto que ya más o menos saben ¿eh? de, de que Picocheu Bueno, pues seguramente no tenga ¿eh? no tengan problema En asumir esto que acabo de contar Pero a los que digan ¿Cómo es posible eh, que el anedónico Que siempre dice Que eh, Eh, ...por las demás cosas que dice... Pues, ...que allí anarquista... Eh, ¿cómo es posible que un anarquista... ...hasta cierto punto pondere... Eh, ...pondere eso del... ...eso del... De, ...del nazismo... Eh, ...que en realidad hoy no pondere el nazismo... ...otras veces sí, eh, sin problema... ¿ves? ...la semana pasada tuve aquí con el domingero de los Ramos... Y, eh, ...el becario protoquímico... Eh, ...bueno, becario protoquímico... ...no, porque sigue siendo becario... ...becario es protoquímico... ...bueno, eso... que la gente de domingo de Ramos Caña que que bueno todavía pues ponderaba yo a don Adolfo porque no porque no básicamente lo que decía Noñi que que fuera que fuera bueno simplemente decía que Noñi era que no fuera en ese momento peor que todos los demás y esto dije porque yo la misma persona y é tremendamente iconoclasta soy muy iconoclasta y bueno pues basta que que un personaje que una idea sea denostada pues genera para que yo bueno pues la quiera defender un poquillo y un poco de rabia les denostaciones así gratuitas de la misma manera que todo lo contrario yo ataco a todo lo que a todo lo que se pondera ¿Eh? A todo lo que se pondrá en general yo lo ataco, yo soy como el, el otro yao. yo soy el, el abogado del diablo que, que dicen los católicos ya sabéis, así que bueno cuando quieren hacer santo a uno, quieren canonizarlo bueno, pues viren, eh, busquen a, a alguien que lo que haga es ella eh, buscar todos los datos posibles que eviten esa, esa canonización ¿eh? esas santificaciones y el abogado del diablo Bueno yo no deseo de ser un abogado del diablo en, en, en todos estos temas. ¿eh? Si pues bien o se para mal, yo bueno pues ya os digo, si, si si eh si no una idea, una figura, un fecho, pues bueno pues yo lo pondero, eh. Y todo lo contrario, si, si ponderen en general un, un fecho, una figura una idea, pues yo tiendo más a, a denostarlo, a buscar Los, los problemas que tiene ...yo os digo soy soy bastante soy bastante iconoclasta ¿eh? Esa es una de las razones por las que yo a lo mejor defiendo defiendo ¿eh? defiendo todo todo eso que supuestamente es tan horrible bueno defenderlo ¿no? y exactamente defender y hablar de ello en sin ¿eh? en sin necesariamente de en, considerar que fue lo más horrible que existió en el en el planeta ¿eh? mientras mucho tiempo extremadamente horrible ¿eh? pero no más horrible que todo lo demás a mí eso es lo que me jode ¿eh? que quieran vendernos que los demás y eran los buenos ¿eh? que hay unos malos y unos buenos cuando normalmente eh, todos los que ¿eh? todos eh, los guerres quieren vendenos que hay malos y buenos cuando en realidad todos los que ¿eh? formen parte de todos los que tomen parte en una guerra normalmente son malos ¿eh? son malos porque causen daño yo bueno mira volviendo al tema de este de que ¿eh? de que decís por qué por qué este hombre ¿eh? que dice que es anarquista ¿eh? defiende estas cosas eh, defiende bueno o, o, o, o, o no ataca lo suficiente ese si ayer vamos a definir lo negativo no vamos a decir que defiendo ¿eh? esas cosas vamos a decir que no les ataco ¿eh? lo necesario lo que es la sociedad manda atacales bueno lo primero de todo y que precisamente yo ¿eh? pese a ser iconoclasta pese a a de las etiquetas vea ¿eh? yo las etiquetas a fusión de ellos bueno bueno extremadamente ¿eh? escapo de todos niego me a etiquetarme a mí mismo ¿Eh? y por qué si a fugir de las etiquetas porque se dice a sí mismo ¿eh? anarquista ¿eh? bueno pues mira yo la verdad digo me anarquista Eh, utilizo esa etiqueta Porque ye una etiqueta Que no dice prácticamente nada Vale, sí, es verdad Que desde esos medios Que tanto influyen Y tanto faen creer a la gente Pues intentan convencernos De que los anarquistas Somos una gente malo Que, que pone bombas en iglesias eh, Que sé yo, que mata gente Y que tiene una organización Con italianos y griegos Por lo visto no ya el mio caso, eh yo nunca quemé ninguna iglesia, eh, de fecho bueno pues parecería me un, un crimen espantoso, bueno depende del estilo de la iglesia, si fuera gótica o románica, pero románica y tal, parecería un crimen horrendo, eh, a lo mejor así si una no de estas moderna que pasen eh, unos cuantos churros ahí puestos en el vaso de chocolate merecen que les quemen es no, eh, pero bueno, merecen que les quemen si son iglesias y si son cualquier otra cosa <risa> merecen que les quemen por, por atentar contra la, la estética ¿Mm? eh, pero bueno, eh, vamos que todo esto para pa simplificar que, que, que no todos los anarquistas somos así como nos pintan en los periódicos Y, y volviendo a la cuestión de por qué acepto esa etiqueta, ¿eh? por qué acepto esa etiqueta de anarquista, pues ya porque en la propia definición del término, ¿eh? si rechazo a, a todo poder, ¿eh? esa, esa partícula negativa que por lo parecer, ese AN, ¿eh? ese an" eh, eh, esa negación del poder, esa negación del, del gobierno, pues yo creo que precisamente en esa negación, ¿eh? del poder, de todo eh, sobre todo te implícita la negación ¿m? incluso de ningún tipo de relación entre nosotros quiero decir vamos a, que entre nosotros quiero decir entre los que pues, nos etiquetamos nos autoetiquetamos como como anarquistas como pertenecientes a este supuesto movimiento que precisamente en a su esencia implica que no exista tal movimiento yo siempre digo que hay tantos anarquismos como anarquistas yo conozco muchos anarquistas y no estoy absolutamente de acuerdo con ninguno de ellos, puedo estar de acuerdo en una cosa concreta ¿eh? en un momento concreto o en algo pero ninguno entiende ninguno piensa, ninguno entiende el todo como yo ¿eh? y seguramente tampoco entre ellos porque precisamente implica esa libertad de pensamiento ¿eh? libertad de autopensamiento de autoconciencia ¿eh? el dibujar las cosas a tu manera yo soy de los que piensa, que implica que esa etiqueta no signifique absolutamente nada ¿eh? soy de los que cree que te la pones, ¿eh? te la autopones porque yo era la única autoetiqueta que, que me acepto poner porque precisamente sabes que no significa absolutamente nada ¿Eh? que no implica absolutamente nada ¿eh? porque bueno eso también mmm, teniendo en cuenta que eh, yo defiendo lo que yo personalmente llamo el anarquismo individualista vuelva a ser quizá por iconoclastia ¿eh? individualista ¿por qué? ¿por qué individualista? por Dios, el individualismo y uno de los peores vicios de la humanidad ¿eh? dirán otros el individualismo, el pensar solo en uno mismo ¿eh? el, el, el, el, el no pensar para nada en los demás, solo en el propio beneficio pues yo digo, sí, yo soy individualista porque pienso ¿eh? seriamente opino que todos esos que entienden el, el individualismo de esa manera no son realmente individualistas absolutos, no defienden el individualismo absoluto que yo defiendo yo entiendo el individualismo como bueno, entiendo por un lado el individualismo eh, y está allí la, la parte en la que bueno, pues a lo mejor, más conflictiva, y entiendo el individualismo por un lado en poner el acento en el individuo eh, en el ser individual en eh, general todos los movimientos que se dicen de izquierdas también la gran mayoría de los movimientos que, que se dicen de de derechas de extrema derecha más bien eh, ponen el acento en, en lo social en el colectivo ¿eh? lo que se puede conseguir siendo el colectivo aunque luego curiosamente normalmente es lo que consigue es el colectivo ¿eh? pero pero gobernados por un por un por un ser individual ¿eh? un ser individual que llega a A adquirir unas características de semidios... ¿eh? Unes, ...unas condiciones casi divines ¿eh? pasa a gente, pese colectivo, pese a, pese a nada... ...pese a hormiguero... ¿eh? ...sobre los, los que gobiernan... ...bueno, yo en cambio defiendo al individuo... ¿eh? ...yo pienso que el individuo es lo más grande... ...uno de los motivos por los que yo no puedo ser demócrata... ...ya lo sabéis... ...y porque me parece aberrante que ninguna persona... ¿eh? influye en la voluntad de otra la voluntad de, de cualquier individuo yo creo que ya es agrada ¿eh? lo que ocurre que a ver mm. porque muchos podrían decirme bueno hombre, pero entonces ¿eh? ¿qué ocurre cuando dos voluntades se enfrenten? ¿eh? cuando dos voluntades nunca hacen bueno yo creo que no es posible ¿eh? que no es posible eso porque eh, cuando uno defiende ¿eh? Cuando uno se defiende a sí mismo como individuo, cuando uno defiende al resto de individuos, una de las cosas que, que entiende o que debiera entender y es que el, el, el individuo individual, valga la redundancia, deja de existir en el momento en que influye sobre otro individuo. ¿eh? Este individualismo ¿eh? implica la non-influencia sobre otro individuo porque te en el momento en que una persona entiende que lo más grande y el individuo ¿eh? entiende que lo más grande y el individuo propio, el yo y los restos de individuos todos los individuos tienen la misma importancia ¿eh? todos los individuos son sagrados ¿eh? todas las voluntades son sagradas, todas las voluntades deben poder ejercerse en libertad ¿eh? y en el momento en el que una voluntad ¿eh? quiere ejercer de algún tipo de poder sobre otra, quiere coartar otra voluntad en ese momento, deja de ser individualista ¿Eh? no es verdad que, que los individualistas siguen sí, esos que buscan su so propio beneficio ¿eh? pisando a los demás y haciendo y daño a los demás ¿Qué no es verdad, esos no son individualistas no son individualistas porque no creen en el individuo ¿eh? no creen en el individuo creen en sí mismos pero no en el in, no en el individuo no en los demás individuos ¿eh? el el anarquismo individualista de la manera que yo lo entiendo ¿eh? y estoy soltando este rollo sencillamente porque eh, bueno pues la mayoría de la gente no me lo entiende cosa que en principio tampoco tiene que ser de algo que que me que me preocupase val, que no me que no me que no me entiendan ¿eh? No es necesario para nada que me entienda eh, Yo considero que solamente es necesario Que me entienda yo Que me entiende yo mismo eh, Pero como nadie me entiende Por ese motivo lo mejor estoy contándolo Aquí hoy ah, Igual pensé que yo es Porque estoy intentando contarlo a, a toda esa gente que no me entiende No, no, no No os equivoquéis eh, Estoy contándolo porque De esta manera entiéndome mejor A mí mismo, entiéndolo yo mi eh, individualismo personal llega al extremo de pensar que este programa yo no lo fuego para otros que este programa fuego para mí mismo nada más yo vengo aquí cuando tengo gana ¿m? y falo de las cosas que me interesen a mí ¿eh? mm, que hay otras personas que ellos interesan que los que estáis del otro lado si hay que estar aquí en el otro lado ¿eh? hombre, anda quien estará, Tará ¿eh? Eh, aquí salen eh, por lo menos dos oyentes a través de internet ¿Mm? bueno pues bien ¿eh? por lo menos yo sé que da alguien está da quien está sintiendo esto el policía que tiene como ¿eh? como misión ¿eh? como obra asignada estar eh, sintiendo radio cucaracha supongo bueno pues supongo pa, que para ir haciendo un un informe exhaustivo de toda la gente que hacemos programa aquí porque bueno ya sabéis que estamos continuamente cometiendo un delito ¿eh? Eh, uno que bueno pues que a lo mejor y más pequeño que el llevar más de 30 años 31 años ya emitiendo en sin, en sin licencia ¿eh? en sin que ellos nos vean el su permiso y otro delito bueno pues que ya más más nuevo ¿eh? en, la, en la ley de esta de seguridad ciudadana que a mí gusta más llamar la ley de la libertad ciudadana ...porque, bueno, yo creo que... ...de, de utilizar la... ...la neolingua... ¿eh? ...si tuvisteis sintiendo el... ...el especial 1984... ...que hizo el mi... ...el mi collacio de... ...de Domingo de Ramos en antes... ...que ya lleva un par de... ...un par de capítulos dedicados a... ...esa grandísima obra, 1984... ...la semana que viene amenaza con... ...volver a hablar de 1984... ...bueno, si... ...si conocéis esa obra, si sentisteis... ...al, al dominguero... Pues entonces sabéis perfectamente que, que la neolingua consiste precisamente en eso, ¿eh? en en tal luego. estoy despidiéndome porque precisamente el, el, el dominguero y el becario marchen ahora. marchen agora. ¿eh? Marchen agora ¿eh? Coño y tal sales tú también. Bueno tal luego sales Chao. <ríe> marchen marchen ahora. aquí solo. ¿eh? Aquí solo. estás muy bien. estás muy bien. De hecho yo bueno, fuego el programa. ¿Mm? estamos separándonos un poco del tema pero bueno ¿eh? por, por comentarlo, por comentarlo. Eh, yo fuego el programa en formato cueva ¿eh? que ya el formato cueva pues el formato cueva ya que yo llego para el estudio ¿eh? apago todas las luces prendo nada más una luz pequeñina ¿eh? que tenemos aquí una una lamparina pequeñina eh, por lo demás apago todas las luces cierro la puerta pongo los cascos, ¿eh? esta de privación sensorial que fue que no sienta nada más que, más que lo que yo estoy, estoy contando por antena y bueno, pues estoy aquí una hora, pone pico dos horas, lo que me parezca ¿eh? yo yo aquí hablando de, de las míos cosas ¿eh? de las cosas que, que yo quiero comprender un pocoñín mejor ¿eh? que no quiero convencer a nadie de, de, que, eh, de que también les asuma como sus propias, sencillamente quiero comprenderse mejor que hay de aquí en que, eh, que, les, que les que les escucha, que les siente, que tienen ganas de sentirles, venga pues yo encantado, oye, eh, a lo mejor ese individualismo que defiendo, defiendo eh, eh, por un yo, que yo puedo hacer lo que quiera. Pero, como defienden los demás, también lo pueden hacer. Si tienen ganas de sentir este programa, pues pueden sentirlo. ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, vamos a, a seguir hablando ¿eh? de, de este concepto del individualismo que yo eh, manejo, que yo, que yo escollo. ¿eh? Eh, yo, un concepto del. Porque, claro, mucha gente me dice, pero vamos a ver, es imposible ser individualista. La especie humana ¿eh? ¿Y es social. Eh, sí, pero yo creo que. Esa sociedad ¿eh? tiene que ser la suma de los individuos que la componen. El individuo nunca tiene que diluirse en la sociedad. ¿eh? Al contrario, tiene que ser la sociedad la que asuma ¿eh? esa divergencia individual. ¿eh? ese muchos individuos que estamos que aquí. Eh, eh ...la cuestión... ...yo por ejemplo... Eh, ...definía... ...siempre definí la revolución... ...por ejemplo la revolución social... ...a mí solamente pensar en revolución social... ...me parece una... ...no me interesa en absoluto... ...yo creo que las revoluciones sociales... ...pues bueno, pueden llevar a lo mejor a resolver... ...un pequeño problema puntual... Un pequeño o grande problema puntual... ...yo qué sé, pues... ...oye, pues si la gente tiene fama y no tiene para comer... Eh, ...y monta una revolución... Y con eso consiguen consiguen poder comer bueno y pues bien ¿eh? eso eso estaría eso estaría muy bien eh, coño por cierto que tengo en el, en el chat hay eh, que falla otro otro inciso ¿eh? otro inciso tengo metido en el chat al, al camarada fóbico ¿eh? Al camarada fóbico que, que ya hacía tiempo que no se nos que no se nos metía por aquí eh, buenas noches fóbico Y buenas noches, ya ves, Fóbico y uno de los ¿eh? de los históricos, casi podría decirse de los históricos dentro de la sintiencia de ¿eh? Radio Cuca. De Radio Cuca, bueno sí, de Radio Cuca porque eh, topé en unos tiempos que, que a mí me gustaba mucho, ¿eh? mete menos chats de otros programas de, de la Cuca, cosa que ahora en un y que a lo mejor debiera hacer, eh, topaba muchas veces al Fóbico por ahí. Pero bueno, Fóbico en todo caso oye un histórico dentro de los sintientes de anedonia, lleva ya mucho tiempo sintiendo sintiendo anedonia. Mm, yo creo que él, mejor que, que cualquier otro, eh, podría explicar esto que para mí es tan sorprendente: de que existan personas que tienen algún interés en sentir las cosas que yo cuento, cuando yo las cosas que cuento no les cuento para nadie, cuando les para mí. Pero bueno, oye eh, seguimos con el con el tema que, eh, Estaba hablando de la, la revolución social, eh. La revolución social normalmente llega una normalmente, eh, digo, eh, yo por lo menos veo lo así. Violo así cuando eh, veo las revoluciones sociales explicáis por los por los historiadores eh, bueno pues pues veo un movimiento de masas informes, eh, ...unas veces... ...comandáis por... ...comandáis por... ...por, por una figura individual... ¿eh? ...que tiene esa... ...esas atribuciones semidivines... ¿eh? ...y otras veces... ...bueno, pues no, a lo mejor eh, ...muchas... ...muchas eh, individualidades... Eh, ...o unas cuantas... ...una docena de individualidades... que de a las que siguen... Una, ¿eh? Unos, ...unas fracciones... ...de la masa total... Pero que, bueno, que actúen en eso, en plan masa, plan. ¿eh? y que a lo mejor puedan resolver algún problema. Ya os digo, pues a lo mejor tienen fame ¿eh? y resuelven el problema de la fame. Maten una serie de poderosos, eh, consiguen los. los. bueno, los porgüellos que, que tuvieran esos, esos poderosos, y bueno, pues en fin, oye, pues a lo mejor, ¿eh? a lo mejor. Eh, tiene algún tipo de, de utilidad, pero yo soy de los que piensa que, que eso no cambia nada. ¿eh? Yo soy de los que piensa que la revolución tiene que ser individual, tiene que ser cada individuo el que cambie. ¿eh? Y vosotros diréis, ¿de qué iba vale a un individuo cambiar eh, si los demás nunca cambian? Hombre, valió para mucho, para po mucho, porque yo creo que. Eh, esos cambios individuales hacia la conciencia de, de, de ser otro tipo de persona de ser otro tipo de, de individuo de ser eh, diferente de llegar a comprender que a lo mejor lo que nos están vendiendo aquí de, eh, de que somos niños de en el sistema educativo, de esos más medias eh, que a lo mejor no es verdad que a lo mejor hay otras posibilidades otras formas de ...de actuar... ...yo creo que... ...siempre lleve beneficioso... ...o bueno, o si no lleve beneficioso... ...lo, lo que sigue... Lle, eh, ...irretractable... ...es ¿Mm? decir... ...un momento en el que llegues ahí... ...en el que llegues a, a comprender alguna cosa... Mm. ...no puedes volver atrás... ...y hombre yo... ...bueno... He ...experimentado... ...como como algo positivo... ...para pa uno mismo... no sé hasta qué punto y ¿eh? no sé hasta qué punto y pero bueno eh, positivo así en a un nivel más global en términos absolutos bueno pues yo creo que creo que sigue y creo que sigue por una por una cosa importante porque ahora pasamos a al mi concepto a lo que yo entiendo como la revolución social yo entiendo esa revolución social nada más como la suma de las revoluciones individuales eh, las revoluciones sociales en las que el individuo no todavía no comprendió eh, no comprendió nada no llegó a esa conciencia eh, diferente mm, yo personalmente pienso que no valen para gran cosa valen ya os digo pues a lo mejor para pa resolver un, un problema puntual un problema de momento pero no valen para pa cambiar ¿eh? para modificar el, el mundo, para cambiarlo todo, ¿eh? para conseguir que ese individuo que quiere desarrollarse a sí mismo como individuo ¿eh? pueda hacerlo en sin ninguna cortapisa, Pueda desendorcar toda su so potencialidad. Esa ¿eh? esa es, allí la, es allí la única manera que yo creo eh, en la que esto puede producirse. Una revolución social que sea la suma de revoluciones individuales. Por eso yo creo que sí que es importante ¿eh? que cada uno dentro de sí mismo, eh, oye, pues intentemos. Yo, por lo menos, siento muy bien intentando, siento muy bien. A ver, soy anedónico. ¿eh? Eh, esto hace que, bueno, sentirse bien para mí sea un poquillo bueno. <risa> en fin, pero bueno, yo creo que me entendéis cuando cuando me refiero a, a que el fecho de intentar no depender. ¿eh? de vender de, de esa masa social y de las herramientas a través de las, que, ¿eh? de las que quieren imponernos esa forma de ser, esa forma de pensar y esa forma de organizar, pues bueno, yo creo que llevo que bueno. Eh, esto no completa, ¿eh? no completa a lo mejor la, la, la el concepto del individualismo que yo, que yo tengo. ¿eh? A lo que yo me refiero cuando falo de de que soy individualista y todo el mundo ¿eh? echales manes a la cabeza, que yo creo que echales manes a la cabeza también por una ¿eh? por una cuestión de de idea preconcebida, eh, de idea alienante. Yo creo que sencillamente la mayoría de la gente que piensa de esta que piensa de esta manera, no, perdón, la mayoría de la gente que echales manes a la cabeza cuando, cuando me siento decir que soy individualista A lo mejor sencillamente lo que están ye, pensando con esa idea preconcebida, eh, que nunca razonaron pero que ellos metieron ahí, de que el individualismo ye, mal, y malo y lo social y bueno, sencillamente, a lo mejor sencillamente están ahí. Y si se toman las molestias de, eh, de de intentar reflexionar, eh, eh, estas cuatro cosas que, que yo bueno pues creo que humildemente ¿eh? Eh, reflexioné y sigo reflexionando acerca de ellas pues seguramente llegarían a, a, a unas conclusiones muy parecidas a las mías, porque gente de esta que os digo que echarles manos a la cabeza eh, yo los considero a ellos mismos individualistas y considero que ellos mismos, eh, aunque no lo sepan defienden el, el, el, el individualismo de esta manera de esta forma que yo lo veo y que lleva una forma que va totalmente ligada al egoísmo, ¿eh? Para mí el, el, el individualismo extremo este que yo defiendo solamente eh, y es comprensible si va, se si al egoísmo extremo. Y entonces ahora las manos en la cabeza y ya te dos ¿eh? Porque entonces ya dices, pero bueno, ¿cómo es posible ¿Cómo es posible que el, que el anedónico miserable eh, tenga el focicu de estar en una radio libre, ¿eh? Defendiendo el egoísmo, <risa> pues sí, pues sí, pues sí, pondero el egoísmo y considero que el egoísmo y absolutamente necesario, pero solamente, ¿eh? solamente ¿eh? y esto es muy importante cuando el egoísmo y absoluto ¿eh? no me valen egoísmos de me ¿eh? yo me quedo, me, me sirvo a mí más que macarrón escatipa, que porque yo soy egoísta. ¿eh? ¿eh? o los niños que no dejen el juguete al Llau y dicen, ah, eh, roñica, egoísta y tal, no, eso es para mí es un egoísmo descafeinado, ¿eh? yo estoy hablando del egoísmo extremo, del actuar siempre, absolutamente siempre, ¿eh? de manera que busques el tu propio beneficio. Y vosotros diréis, bueno, pues, ¿qué, qué es eso? Y eso y el, el egoísmo este horrible ¿eh? de, de, de banqueros y de no sé qué y de capitalistas. No, no, no. Que estoy diciendo actuar siempre, siempre de manera que busques el to máximo beneficio. ¿no? Eh, cuando una persona agrede a otra está eh, generando odios. ¿Eh? Si estás generando odios hacia ti, no estás actuando de una manera en eh, la que busques el to mayor bien. ¿eh? Si estás pisando a los demás, no vas a, ¿eh? a esperar conseguir la ayuda de esos demás a los que pises cuando a ti te faga falta. ¿eh? Yo mira y para que para que lo entendáis, entiendo el egoísmo absoluto como esos bandaes de pájaros. ¿eh? cuando hay un pájaro eh, enfermo, espérenlo, ¿eh? la bandada espéralo. ¿eh? ¿Por qué lo espera? Sabe Dios por qué lo espera. Pues seguramente hay muchas maneras de... ¿Eh? les de explicarlo, igual lo esperen porque ¿eh? porque tal si dicho no son xenes igual lo esperen, otro te de explicará que lo esperen porque es una hormona que se agrega al sol cerebro fai que cuando un pájaro de la bandada no puede seguir hay que esperarlo, otros dirán que lo esperen porque son ¿eh? ¿no? buenos son buenos páxaros eh, mmm, yo soy de los que piensan ¿eh? Al, al conocer eh, esas conductas en, en animales, hay si los que piensen y hay mucha gente que lo piensa, eh, muchos biólogos que bueno que defienden esto también, si otros que creen que bueno pues cuando un animal de los que viven en en masas sociales, eh, por ejemplo los pájaros en las les, les bandadas, cuando ayuden a otros y eh, porque saben o esperen que cuando ellos tengan ese mismo problema, también los esperen a ellos, también los ayudan a ellos. ¿eh? Un Pasharu que ve a otro que está enfermo y que vuela más despacio, pues diré, vamos no sé lo que dirán, lo que me será porque yo nunca tuve dentro del, ¿eh? de la mente, de las funciones mentales de un, un Pasharu, de un Gansu, por ejemplo, que son de los que, de los que fan estas cosas. Pero bueno, yo quiero creer que piensen... ¿eh? Eh, hostia voy a esperarlo eh, porque en cualquier otro momento puedo ser yo el que te ha, en la próxima migración puedo ser yo el que te enfermo eh, y no pueda seguir el ritmo la velocidad de la bandada ¿eh? igual a mí me conviene también que, eh, que me esperen eh, puedes decir bueno, pues esa es una visión una manera muy egoísta de pensarlo egoísta en el mal sentido de la palabra Pero bueno, yo diría que, que no necesariamente, además no necesariamente por una cosa. Porque ya es verdad que puedes, que una persona, con un individuo, puede empezar a comportarse así por motivaciones bastardes. ¿eh? Por motivaciones bastardes me, me refiero a eso, a, a decirme que voy a hacerlo porque no vaya a ser que, ¿eh? que necesite yo que lo fegan por mí. a lo mejor empieza, empieza a ser de, la, de esa manera pero yo creo que sigue el primer paso de un camino en el que vas a llegar o va a llegar un momento en el que ese individuo que actúa de esa manera ¿sí? no conciba la posibilidad de actuar de otra diferente ¿sí? eh, no me acuerdo ya con qué persona hablando eh, me, me, me comentaba la la teoría de los tres estados ¿eh? o que él pensaba que que estas cosas ¿eh? que en general muchas cosas en el mundo se dividían en tres estados eh, el primer estado era cuando faes las cosas de de la manera que ¿eh? Que te vienen en el sistema educativo, en la televisión, el tal. ¿eh? Pues venga, yo vino nada más para pa mí, para lo mío y los demás que ellos den por saco y tal. Eh, estoy poniéndome más el ejemplo con el, con el tema de la homofobia. ¿eh? bueno, pues a lo mejor resulta que el primer estado ¿eh? de, de, de jóvenes, de mozos y tal, igual todos ya éramos homófobos. ¿eh? Todos decíamos, ah, maricón de mierda, no sé qué, tal. ¿Eh? que te dan por culo ¿Eh? estas cosas que tan homófobos que oye y luego en lo mayor llegó un momento que yo lo que esta persona llamaba el segundo estado eh, en el que entendí es que joder eso no era malo probes oye los homosexuales ¿eh? que, que tienen el su gusto y, y yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer esa pensaba eh En ese segundo estado, según me explicaba esta persona, en realidad eh, no te quitaste ese estereotipo negativo del, del homosexual, de la homosexualidad, pero sabes que es creyer por, por los motivos que sea, por motivos teóricos, por motivos bastardos, ¿eh? tenías a ti mismo la posibilidad de, bueno, pues vale, sí, yo seguiré para los míos adentro, seguiré diciendo maricón de mierda, pero no se puede decir maricón, no hay que usar esa frase. Pero luego llega el tercer estado, que es el momento en el que es tan increíblemente natural para ti, que, que sencillamente no asumes que, que exista la posibilidad de pensar de otra manera. Eh, ...él también le explicaba lo mejor... ...porque bueno, esto hay un poco... ...sobre todo esta transición entre el segundo y el tercer estado... ...y un poco complicada... ...le eh, decía, mira, el primero ye... ...cuando cuando tú llames a la gente... ...maricón de mierda... ¿eh? ...el segundo ye... ...cuando tú ya en un ye es homófobo... ...ya no tienes nada contra los mariquis que se le pasan al tu lado, ...pero si alguien te llama maricón... ...te cabrees, te enfades... ¿eh? ...y el tercer estado ye... ...cuando si viene una persona te llama maricón... patille como si, si te llamara rubio, ¿eh? y entonces tú como mucho puedes decir no, no, no ves que soy moreno, ¿Eh? pues entonces tú como mucho puedes decir no, mira yo no soy homosexual, soy heterosexual, pero de casualidad podía salir, no pasaba absolutamente nada, ¿Eh? ese, ese, ese, tercer estado, y ese tercer estado yo creo ¿eh? que llega, que llega a alcanzarse eh, actuando de, de manera Bueno, pues individual, respetando la. Eh, queriendo que se respete la, la tu propia voluntad, se llega a respetar otras voluntades, incluso posiblemente se llega al, al momento en el que y es sencillamente para una persona inconcebible no respetar las voluntades. En el, en el primer estado, no ayudes a los demás. En el primer estado, si el pasero va más lento, que se joda. <risa> este problema de él. Yo miro para mí, yo voy más rápido. No voy a andar yo esperando a este hijo de... ¿Eh? Si puedo llegar antes, ¿para qué voy a andar esperando? Si el primer estado... En el segundo estado... ¿eh? Dirá, el cago la puta. Este puñetero pasero... Ay, bueno, anda, pero hay que esperarlo. ¿eh? No hay que ser tan cabrón. Y la hostia, ya me jode, ¿eh? porque podía estar en el mi destino y... Y por ella llegar tarde por esperar a este Pero bueno, anda, habrá que esperar Porque a lo mejor otro día ¿eh? tiene que, que echarme un gabito a la Y oye, ¿eh? no vaya a ser que luego no me lo eche Y en el tercer estado sencillamente Coño, vamos a echarle un gabito a este Ya está, ¿eh? No te plantees ni tan siquiera otra cosa Plantees sencillamente que Ayúdelo, ¿eh? Eso lleva para mí el, el egoísmo absoluto ¿Eh? Podéis decir que hay un, un concepto muy... ...pillado... ¿eh? ...pillejón, pinces... ...hombre, no os pues digo a lo mejor que no... ...pero bueno... Mmm, ...como soy iconoclasta... ¿eh? <ríe> ...soy muy iconoclasta... ...pues necesariamente... ...tengo que utilizar esos términos... ...que mmm, denosten tanto... ¿eh? ...los otros... ...tengo que utilizarlos para mí... ...tengo que ¿eh? decir que, que... ...soy absolutamente individualista... ¿eh? ...que soy absolutamente egoísta... Que ¿sí? y que defiendo el individualismo... ...y que defiendo el egoísmo... ...y una cuestión ya os digo de términos... ...porque después resulta que... ...que, que los conceptos... ...cuando llegas a los conceptos... mucha gente que ya os digo... ...que echa les manes a la, a la cabeza... Eh, ...seguramente... ...seguramente los conceptos coincidieran conmigo... ...lo que pasa que nunca coinciden los términos... ...bueno, yo creo que es útil... ¿eh? ...incluso... incluso utilizar unos términos para referirse a unos conceptos totalmente diferentes ¿eh? unos términos que en general están denostados para referirse a conceptos que bueno que están mucho más mucho más adaptados eh, ¿por qué lo pienso? porque yo creo que eh, ese esfuerzo ¿eh? ese pequeño esfuerzo en utilizar un término con otro significado ¿eh? un significante con un significado distinto Un, un término ¿eh? Con, referido a otro concepto ¿eh? que no es exactamente el mismo pues pienso que eso eh, ya me está obligando cuando yo fuego eso ya me está obligando a dejar de dar cosas por fechas ¿eh? a hacer un viaje más largo y más productivo para llegar a comprender eh, una cosa no voy por el camino corto ¿eh? no voy por donde van los demás voy por otro y por otro, y entonces yo creo que en ese camino, llevo a un montón de ideas preconcebidas ¿eh? voy desechando un montón de cosas ¿eh? Eh, yo ahora creo creo, porque bueno pues ¿eh? quién sabe, si sí, sí, es verdad que lo comprendo oye mentira pero creo que, que comprendo más cosas de las que comprendían antes de, de, de, de plantearme el uso de, de toda esta serie de términos El, ...el romper un poquillín con... ¿eh? Con, ...con esas ideas... ...preconcebidas... Eh, ...creo que entiendo más y creo que... Ye, ...que yo... ...bueno, yo creo que... ...si... si ...otros individuos también... Eh, ...intentasen ver las cosas... ...diferentes, ver las cosas así... Na, ...que sea bueno, porque romperían con... ...con esas ideas que... Eh, ...esas ideas que nos... ...que nos metieron ya en, en, en la cabeza... a través de tantas experiencias a través de a través de tantos años entonces bueno pues oye eh, yo no sé un, bueno vale ve voy a voy a me, a lo mejor ahora estaba diciendo que era sencillamente una diferenciación de de términos pero que, que en los conceptos al fin y al cabo ¿eh? andaba parecido. pero no no porque todavía hay un ...el concepto ese de, de lo social... ...de lo colectivo... ...está todavía demasiado... ¿eh? Eh, ...incherío, demasiado clavado... ...en la forma de, de pensar... De, ...de muchas personas... Eh, ...yo creo que de verdad creen... No, ...no llegaron ni a la segunda fase... ...mira, eso está en la, en la primera fase... ...me parece a mí... Eh, el, ...el ser... ...individualista... Y, ...y ser a la vez... Eso, defensor de De, de las personas No sé cómo decirlo Voy a decir, sí, de hay izquierdas Pero bueno, igual vamos a otro sitio Que yo tampoco me he conseguido izquierdas ¿eh? Bueno, vale, sí, joder Ya os dije antes que, que yo no soy de, de De aceptarles etiquetes a Sina Como a Sina. Sabéis, bueno, vamos a cambiar el tema de otra vez sin, sin completar la anterior Pero bueno, qué vamos a hacer Eh, ¿sabéis eh, por qué no me considero de izquierdas? la gente igual siente este programa y dice la Nación y de izquierdas ¿eh? porque de, defiende a los probes de, defiende a los desposeídos ¿eh? Eh, o sea, la Nación básicamente se defiende a sí mismo y se defiende que todos esos tengan la posibilidad ¿eh? de defenderse a sí mismos también ¿eh? Y de, y de desarrollar ese potencial, esa potencialidad que tienen todos ellos como individuos, ¿vale? Eso yo es lo que defiendo yo. Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de los conceptos esos de izquierdas, de derechas y demás. Bueno, y interesante, eh, mucha gente a lo mejor no sabe de dónde vienen ¿eh? esos, esos términos. Eh, hombre, yo no sé si esto que a decir y verdad y el yendo urbano y tal, pero a mí siempre me contaron que los de izquierdas y de derechas, que venía de, de donde se situaban en la Asamblea Nacional Francesa, creo que ya era, después de la Revolución, los que tenían ideas más tendentes a, creo que ya eran los jacobinos, los que llenan eran los de izquierda se sentaban a la izquierda y otros que ya eran más conservadores se sentaban a la, a la derecha. Eh, eh, tengo entendido que ahí viene el, el, el cambio de término pero bueno, yo no me considero de izquierda es por una, por una cosa muy sencilla porque, bueno, para empezar eh, cuando uno es individualista eh, en principio todo lo que sean etiquetes que agrupen bueno, pues ya eh, y inevitable A ver, de verdad, y inevitable porque mismamente es una cuestión física Eh, la nuestra capacidad de almacenamiento eh, el, el nuestro cerebro que al fin y al cabo, bueno, ya sabéis que yo soy bastante enemigo de estidualismo, eh, cerebro, resto, resto del cuerpo eh, soy bastante en, enemigo del neurologismo pero bueno, entiendo que, que el, el órgano llamado cerebro tiene una serie de funciones y entre ellas seguramente en buena medida el El, el ser una especie de almacén ¿eh? una especie de almacén de, me, de memoria eh, seguramente no fuera bueno, seguramente no seguro del todo <ríe> no se sé si dirá factible el, el, la función memorística ¿eh? sin otros en órganos de, del cuerpo a ver, está claro está clarísimo que, que eh, sin órganos perceptivos ¿eh? pues sencillamente la función memorística no existiría sencillamente porque ¿eh? porque no tienes el el, el el órgano en cuestión también bueno pues otras veces falé de la falé de la memoria eh, pero pero bueno no no sobra decir que así por encima que yo creo que la memoria está en muchos sitios no solo el cerebro ¿Eh? ...también las manos, también los pies... ...también en, en muchos sitios... ...bueno, seguramente mucha gente entienda lo que quiero decir... ...otros no lo entenderán... ...pero bueno, tampoco voy a, a ponerme a... ...a ponerme a explicarlo ahora mismo... ¿eh? ...eh... ...pero bueno, que estaba diciendo que las etiquetas... ...los estereotipos son... ...hasta cierto punto necesarios... ...incluso físicamente... ¿eh? ...porque, coño, hay falta... Eh, ...eh... ...agrupar la información... ¿eh? para poder colocarla... ¿eh? ...la memoria al fin y al cabo... ...no deja de ser como... ...como un armario... ...que, que está en casa... ...eh... Y es más fácil... ...colocar las cosas... ...y pones todo en el mismo sitio... ...todos los calzoncillos en el mismo lado... ...todos lo, todos los camisetes en este sitio... ¿eh? ...así nadie no es más fácil de... Ir a, ...eh... ...si dices tú coño pues... ...voy a coger una camiseta de invierno... ...ya vas derecha o... el sitio que sabes que... guardas las camisetas de invierno... ¿eh? ...sencillamente eso... ...bueno... pues el, la memoria pues viene a funcionar un, un poquillín así ¿eh? y por eso son necesarias les les etiquetes, ¿eh? son necesarios yo creo que, que ya pues digo incluso físicamente porque si no no habría espacio para pa meterlo todo, son necesarias etiquetes. Pero bueno aparte, en, en esta etiqueta de les de las izquierdas, pues entran muchísimas cosas y y entren bueno pues cosas con las que yo estoy de acuerdo Pero también cosas con las que estoy absolutamente en desacuerdo. Eh, madre, perdona que corte. Puso me de alguien en el chat, esto no furrula. Pues si lo veo, oye es que si sí furrula, ¿no? Bueno, no sé, bueno igual, tampoco pasa nada. En, a ver, si en esto no furrula, a ver, si pincho aquí en esto no furula furrula, ¿qué pasa? Eh, ah, no, no sale más nada. Ah, no, pues mira, no sé quién... quiera poner eh, esas cosas pues me temo que no va no va a poder ponerle si yo no puedo... a ver si yo escribo de alguna cosa a ver coño esto sí eh, bueno sí, pues sí que sí que sí que sale de, de alguna cosa si yo escribo bueno eh ah, fóbico, el je yes me o sí si me si el yo te yo te puedes poner lo que lo que hay, pues poner lo que quieras que, que el te. Seguramente Fóbico va a debatir un poqueñín conmigo sobre estos, sobre estos temas, porque bueno pues si esto, si sintiente histórico de Anedonia va a ser que ahora dice que aguantó Bueno por eso no No uh un debate, poner que Bueno a lo mejor está cagándose en todo lo que yo dije, eh, puede ser eso también, puede ser eh, pues puede Pero bueno, no acabo de decir porque yo no me considero de, de izquierdas. ¿eh? Eh, eh, yo básicamente por eso que os dije en un momento. Dentro del de considerarse de izquierdas pues hay muchas cosas. Hay eh, cosas eh, con las que yo estoy de acuerdo, pero también hay cosas con las que estoy en absoluto desacuerdo. Entonces yo podría decirme, bueno, pues no soy de derechas. Pero bueno, con las derechas pasa, pasa lo mismo. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que estoy en, en desacuerdo ¿eh? dentro de ese paquete que llegue a ser de derechas y dentro de ese otro paquete que, que llegue a ser de izquierdas. Eh, otro día tengo que explicarlo porque bueno pues hoy no tengo ganas ni, ni, ni me apetece ponerme a ello pero yo, por ejemplo, eh, en el tema de la propiedad Si es de izquierdes, hay que ser enemigo de la propiedad privada. Bueno, pues yo considero que, que, que la propiedad privada no existe. ¿eh? Pero no llevo un, un tema filosófico de ah, la propiedad privada no debiera existir. Es un... mentira, y un robo. No, no. Yo pienso que ya que no existe, que no la haya ahora y que existiera, ¿eh? ojalá existiere. Ojalá esas cosas fueran nueces y no fuera sencillamente que nos dejen usales ¿no? ¿eh? Ojalá todos tuviéramos, eh, ojalá la, el sitio donde vivimos fuera nuestro. ¿m? Ahora no es nuestro. Ahora, eso, como mucho, como mucho, te siento usado. Pero eh, no es nuestro. Si fuera nuestro, pues no tendríamos que pedir permiso para pa vivir en un sitio. No serían otros los que decidieran si en ese sitio podemos vivir o no. y como eso muchas otras cosas ¿eh? que tienen que ver con la propiedad otro día de, de, de eh, es baba yo yo un poquillo en contra de, de en contra no a favor de la propiedad porque yo lo que estoy a favor de la propiedad en todo caso estoy en contra de esa idea que dice ¿eh? que la propiedad debiera ser colectiva pádemo una aberración pasemos una aberración ¿eh? pasemos una aberración más de las de Que también hay de izquierdas, son lo mejor. eso de decir que ¿eh? el individuo tiene que estar al servicio del, del colectivo. ¿eh? No creo en absoluto que el individuo tenga que estar al, al servicio del colectivo. ¿eh? El individuo yeah, eh, tendría que tener la, la posibilidad de lo que digo siempre, de, de desarrollar la, la su so potencialidad al 100%, total. Vale. Eh, Apretece, ah, me pone un cantar. Mire, duelenme las cervicales. que estáis flip Bueno, no, no son las cervicales, son las dorsales en este caso. Duelenme que flipáis. Yo, ay, pásame siempre cuando estoy haciendo un programa. ¿eh? Yo creo que tiene que ver con el fecho de, de, de la postura de, de, de, de estar así tanto tiempo. Porque bueno, si a, lo, a lo tonto llevo una hora y veinte aquí falando sin parar En sin parar no, porque puse un, un cantar. Pero, pero ahora voy a. Voy a poner otro, este, sin corto, un pelo. <risa> Hostia, y además voy a poner uno que... Ah, sí, este, guapo, wow, a mí por lo menos gusta a A ver si os gusta a vosotros. Son los body cams, son los negros estos que también rompieron un, un poco los estereotipos al, al hacer rock duro. ¿eh? Que se suponía que los negros no hacían rock duro. ¿eh? Pero estos es lo oficiaron. Coño, suena joder. Ay, sí. No, esa no, esta, joder, Dios. Este es que tengo yo con los ordenadores, pero suena a una puta ¿A vez, guaja. Ay, Dios, no, de verdad que, eh? ¿Me, me, ¿me entendéis cuando, cuando es potrico contra los ordenadores? Normal que es potrico, joder, es que, ¿qué pasa? por qué no suena? Cago una ley, mira, tenía puesta una aquí, pero que no suena. A ver, oh, pero, pero, ¿fue el favor de sonar? This next record is... uh -huh. vale. Ahora va a sonar. Venga, que con los vodka? Después de esta hiper mega pifia. Dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music. wrong color whatever they thought was the reason to do it for every one of those fucking police I like Yeah, estoy que llevo bastante bronca y está que dando la vara un mancho antes de empezar a cantar que yo lo que a mí me interesa, joder. For Rodney King, the for my dead homies, the for your freedom, the don't be a pussy, the have some motherfucking courage, sing along, Godkiller, killer. God killer! ¡Tonight we get even! Coño, salió muy bien la transición. Esto no es normal, esto no parece anedón, ¿eh? <risa> un pez de anedonia porque anedonia lleva una una colección de pifes una tras otra ¿eh? y esto no llega joder cosa más más curiosa no eh, bueno pues hoy estoy pensando yo que bueno pues tengo aquí al mi amigo fóbico en, en el chat un un sintiente muy bello de anedonia ¿eh? eh yo no sé fóbico ¿tú acuerdas de cuántos años Habrá que, que si es anedonia eh Hay muchos, la verdad, porque no sé. ¿no? A ver, noté, hay un programa muy viejo. A de Bacamín de los ocho añinos. ¿eh? De los ocho añinos ya metiéndose, iba a decir regularmente, pero bueno, emitiéndose irregularmente en la radio libro de en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, 107.3, la FM y en el www.radiocuco.org. Eh, son muchos años, ¿eh? bueno. pues aquí ya ya pasó ya pasó un pocoñín de todo eh, el fóbico falla años ya igual cinco sí pues por lo menos cinco años yo creo que no todos los que están ahí de fóbico ¿eh? de ser sintientes de anedonia. Eh, supongo que hay otros sintientes de anedonia que llevan el mismo tiempo sientes también a ver irregularmente sería bueno si el programa no es irregular ¿eh? lo que no voy yo a pretender que ¿Eh? que la gente lo hija de, de manera de manera regular ¿Eh? Dice el fóbico vaya aguante ¿eh? <risa> no, no, digo todo lo yo digo todo lo yo que eh? ¿Eh? cinco años no menos eso y aguanta pero ¿eh? <risa> nada pero bueno hay otra hay otra gente por ahí a la que ¿eh? a la que la verdad que oye, yo pese a que digo oye, a lo mejor yo curioso porque a lo mejor la gente piensa decirlo pero pero no yo verdad no lo cree de verdad que os digo que me sorprende el fecho de que ¿eh? de que haya personas eh, que ellos guste sentir esto porque este no tiene un, un programa bien fecho ¿eh? hay otros programas en esta radio que tienen mucha calidad este programa no tiene calidad ¿eh? no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto eh, soy un locutor la falla hizo ¿eh? el otro día Bueno, pues decíame una mujer que resulta que, que siente este programa y que decía no, pero además tienes una voz, no me, yo la verdad personalmente, ¿eh? yo siempre pensé que voz radiofónica no tengo, ¿eh? una voz así más bien más tirando nasal que no precisamente lo que uno espera en un locutor de radio, ¿eh? pero bueno, oye, ¿qué sé yo? Pues ¿eh? se ve que hay gente que que, que gusta. Otra cuestión fundamental en el individualismo, los gustos son absolutamente individuales, ¿eh? eh Las modas y y demás estupideces son eso, estupideces. No es verdad que una persona guste una cosa porque está de moda. En todo caso, lo mejor lo que gusta es estar a la moda, ¿eh? ...pero puede gustar perfectamente... todo lo contrario... ...en ¿eh? el, el, el, el, la temporada siguiente... De, ¿eh? ...a lo que gustaba en la temporada anterior... ...porque esa persona en realidad no... ¿eh? ...no utiliza lo que gusta... ...utiliza lo que está de moda... ¿eh? Eh, ...seguramente hubo gente que tuvo... ¿eh? ...que tuvo un cocker... unos años en los que el cocker estaba de moda... ...pues porque quería... ...tener un perrín... ¿eh? ...y encuadró que fue cocker... Pero seguramente hubo muchos indeseables que tuvieron ¿eh? un cocker porque estaba de moda tener un cocker. Igual que después tuvo de moda pues tener un mundo francés o, o tuvo de moda tener un pitbull o tuvo de moda, qué sé yo, ahora no sé cuáles son los perros que están de moda. Pero bueno, y es triste ¿eh? que hasta está, que está un ser humano, eh, que hasta un, sí, que, que un ser vivo, animal, un animal, un animal bastante superior a que cabe, un mamífero, ...seguía también objeto de, de modas o no modas... ...o fóbico, los gafes de pasta, ¿eh? ¿eh?... ...los gafes de pasta no son ni buenos ni malos... ...pero seguramente hoy en día lleven gafes de pasta... ¿eh? ...los mismos que hay unos años se reían de otros... ...que llevaban gafes de pasta sencillamente porque les llevaban... ...porque ¿eh? no les importaba el, el aspecto... ...ni que tuviera a la, la moda, ni que deixaran de estar... corto yo de una anécdota... ¿eh? acuerdo me llegó una anécdota una vez eh, que estaba yo y esto ya fue ahí un buen montón de años porque estaba yo todavía en, no sé si en el colegio o como mucho en el instituto pero bueno yo de aquella tenía unos amigos eh, entre otros tenía más amigos nunca tuve muchos amigos la verdad tengo que eh, ahí la, eh, tengo que reconocerlo y sobre todo eh, ahora de de viejo voy teniendo buenos amigos pero pero cuando ella era más creo y tal tampoco os penséis que yo tenía, que tenía muchos, muchos amigos. Eh, pero bueno, tenía unos que eran, encima y eran pijos, eran extremadamente pijos. No sabría decirse amigos, porque bueno, yo ahora el concepto de amistad también, ese término, el término amistad, eh, yo con él refiero a un, a un concepto que bueno mm, Eh, y a lo mejor más exigente ¿eh? lo que yo denomino amigo igual no un lo que cualquiera denominaría amigo yo soy muy exigente para pa denominar amigo diferencia mucho entre el amigo verdadero y el, el amigo conocido ¿eh? todos aquellos no sé si eran amigos de verdad o eran, bueno eran conocidos pero bueno, el caso de yo, que estaba yo un día por la calle ¿eh? con ellos Y, y pasaron unos, unos guajes igual de la misma edad que nosotros andaríamos pues, por eso y qué sé yo, los 13, 15 no, los 15 yo creo que no, tenía que ser el primero 12, 14, bueno, que sé yo por ahí ¿eh? y pasaron unas rapacines, más o menos de la misma edad unos pantacas de, de cuero ¿eh? de cuero, madre, que digo yo vaqueros, perdón, pantalones de cuero en qué estaría yo pensando pantalones vaqueros eh, bueno, pues tremendamente anchos ¿eh? muy anchos, muy anchos y bueno, estos empezaron a reírse ¿eh? oh, mira que vais para el circo tal, no sé qué, igual eh, vaya, vaya ridículo, no sé tal bueno, pues sencillamente las mozas aquellas lo que pasa es que tienen lo que hoy se diría aún es cazatendencias, tendencias, ¿no? <risa> no sé si se, si, si se correspondería muy bien el término, pero bueno, que deben un poquillo nada es deben a la última, ¿eh? tan a la última que todavía no nun, nun llegara al común de los mortales. Bueno, pues los mismos, ¿eh? los mismos guajes, los mismos pijos que que se rondellles aquel día, en pocos meses andaban con pantalones exactamente iguales ¿eh? aquellos, porque también de moda, ¿eh? todos, bueno, pues tenían tenían que llevarlos. ¿eh? y eh, curioso y curioso cómo el propio individuo eh, volviendo al, al, al tema cómo el propio individuo se, se desindividualiza a sí mismo eh, cómo el propio individuo eh, prefiere diluirse en la masa eh, prefiere ser uno más dentro de la masa una, un gran de arena eh, en la playa que es más que es más ser eso eh. Eh, y, y por cierto eh, qué sería yo quién para decir eh, para pa intentar evitar que que que cena que pertenecieran a la masa no no no no a ver un o no, no no a ver si después de todo el discurso que solté estáis eh, estáis equivocados y, y yo pienso que nadie debiera ser social nadie debiera someterse a la masa eh, nadie debiera dejarse gestionar por por otras personas no no no, no en absoluto en absoluto eh. yo sencillamente digo Que si un individuo eh, quiere no pertenecer a la masa, quiere que, que la so vida no sea gestionada por otros, eh, que, que pueda tomar esa decisión libremente. Que otro quiere pertenecer a la masa, eh, que otro prefiere, seguramente muchas personas que prefieren que la so vida sea gestionada por otros, eh, que haya quien tome las grandes decisiones, que no les tenga que tomar él por Dios. ¿Eh? seguramente los hay seguramente hay muchos pues oye, bien, perfecto ¿eh? que dejen a los que no quieren que no dependan de ellos y ellos que fegan lo que quieran sí, sí, sí, hostia ¿no? a ver, el defender al, el, el individualismo de esta manera eh, lleva a eso ¿eh? esto sí que puede ser absolutamente incoherente, o puede parecer incoherente en un primer momento pero bueno yo eso considero irrenunciable el el derecho a a no ser libre sí sí sí a que a que parece una una una barbaridad pero yo creo que sí disfóbico prefiere xuntase a la masa o influenciar o influenciarlo para que se xunte hostia, prefiere juntarse a la masa o influencia en lupa... Ah, o influencia en lupa que se xunte. Eh, bueno, esa y, otra, ¿eh? esa y otra. Yo creo que todo el que creo, pero esto sí que lleva una creencia eh, que va poco más allá del que cree en Dios. ¿eh? De verdad que no costaría más argumentarlo, pero eh, yo sí que soy de los que cree que el que prefiere a a la masa... Eh, si tuviera la posibilidad de desarrollarse con libertad, no se juntaría, eh, no preferiría a la masa. Sí, sí, creo firmemente que te ha influenciado para pa a la masa. Eh, pero bueno, oye, mira, ahí poco leí yo he una novela de ciencia ficción, ya sabéis de la mea afición a la ciencia ficción, por la redundancia, y que... Una, uno de los motivos por los que me gusta tanto la, la ciencia ficción y es porque y es porque bueno pues da la posibilidad al escritor de, de presentar un, en un contexto unas ideas, unos conceptos, unas tal que bueno pues que son totalmente utópicos y reales eh, pero que podrían ser reales y entonces le pones allí un dibujo ese escenario eh, y coloca lo que le da la gana Eh, ...esta novela... ...no me acuerdo ni siquiera el autor... ...podría mirar en la interna... ...preguntó a oh, Ganes... Eh, miradlo vosotros si queréis... ...el título ya era... Eh, ...el instante Aleph... Eh, ...la novela en sí... Eh, ...a ver, ya era bastante peñazo... ...a mí no vos creéis que me gustó mucho... ¿eh? ...en principio, bueno pues... Eh, ...entre que trataba de... ...del de anarquismo hasta cierto punto... ...y de la física cuántica... ...hasta un cierto punto... y bueno, de la física en general, porque precisamente lo que el instante alefe está en cuestión y era en el que diven a, a soltar que habían encontrado una teoría del todo, que significaba les, eh, la, la cuántica con la, con la gravedad, bueno, historias. Eh. En fin, y pero bueno, todo esto se sucedía en un sitio que, que se llamaba una isla artificial, que se llamaba anarquia y en la que bueno pues se eh, había ensentado una un grupo de, de gente que que bueno que se consideraban a sí mismos anarquistas o que sencillamente querían desarrollarse como individuos y no y no no no necesariamente se se imponía esta esta etiqueta eh, y sí los que vivían en Anarquía una de las cosas que, que tenían claras y que no tenían ningún interés en que la demás gente viniera a vivir a Anarquía eh, Pero por otro lado, si querían venir, tienen bienvenidos, ¿eh? y Es decir, que, que yo creo que precisamente este individualismo, aunque yo estoy prácticamente convencido de que eh, la gente que, que prefiere juntarse la masa está realmente influenciada para querer juntarse a la masa, ¿eh? está todavía en el primer estado o a lo mejor como mucho en el segundo pero no llegó al tercero porque si no seguro que no seguro que esa decisión y imposible desde desde el tercer estado ¿eh? estoy convencido de que esa decisión y imposible desde el tercer estado desde ese tercer estado de la, la conciencia ¿eh? oh tía qué qué profundo qué grandilocuente está está quedándome ¿eh? está quedándome esta noche estoy instante... ¿Eh? El Instante Aleph, Greg Egan Mira, me he una mano el Fóbico a través del chat Greg Egan, efectivamente Ya os digo, ¿eh? que tampoco he... A ver, recomiendo o no lo recomiendo eh, Bueno, fácil lo que queráis A ver, eh, a mí, ya os digo, me pareció bastante... Eh, a mí no me gustó Me pareció bastante piñazo el libro Pero sí me gustaron muchas... De algunas partes concretas Me gustaron mucho, mucho, mucho ¿eh? Y la novela en general Pues tampoco vos creáis que me, que me gustó mucho Pero bueno, sí que... Eh, sí que en algún momento falaba de estas decisiones individuales, tal, y sobre todo mira, gustaba mucho una, una parte eh, pero mucho, mucho, una parte en la que bueno, pues un habitante de, de anarquia eh, fala con un periodista, llegó de fuera, ¿eh? bueno, la cuestión llega en anarquia va a celebrarse un congreso de, de física muy importante y tal y un periodista va a cubrir bueno, pero hay un momento en el que está paseando y se encuentra con un un artista creo recordar además que, bueno, pues eso que, que vivía en la anarquía y que era uno, uno de, los, de los anarquistas entonces claro, el periodista y preguntaba bueno, entonces aquí, ¿cómo se organiza? no, bueno, cada uno como quiera ah, pero bueno, ¿qué son? ¿entonces anarquistas? bueno, hay gente que, que dice que hay anarquista y, pero hay gente que, que no lo dice ah, bueno, ¿y entonces ustedes defienden no sé qué? bueno, sí, hay gente que lo defiende y hay gente que no Pero bueno, juntas en grupos o trabajan para, para para la colectividad? Bueno, sí, hay gente que trabaja para la colectividad, pero otros no, no trabajan para la colectividad. Entonces, claro, el periodista en cuestión cada vez estaba estaba el hombre más cabreado, decía, pero bueno, pero cago en la mar, pero contéstame algo tal. y tal. Y yo estaba viendo que, que precisamente el, el, el concepto que yo tengo de anarquismo, precisamente es y, y imposible, ¿eh? de explicar lo que ye ¿eh? porque precisamente el concepto de individualismo que yo ¿eh? que yo uso ye es y imposible porque cada individuo en ¿eh? la su so capacidad de desarrollarse a sí mismo pensará de una manera totalmente diferente al individuo de aliao o a lo mejor resulta que piensa exactamente igual que el individuo de aliao ¿eh? pero ese no es el problema eso no importa Lo único que importa eh, es que tenga la posibilidad de hacerlo. ¿sí? Que no ni venga otro a quitar esa posibilidad. ¿sí? Que, que, que, que no haya vivido ¿sí? durante, mientras toda su infancia, eh, un sistema educativo destinado ¿sí? a acabar con la individualidad, a convertirnos a todos en borregos. ¿sí? que no haya unos medios machacándote de continuamente eh, exigiendo que sellas uno más del rebaño eh, exigiéndote que, que sellas uno de esos egoístas malentendidos eh, eh, ese egoísmo bastardo eh, que no haya el egoísmo absoluto que yo, de, que yo defendía eh, a que sí, a que sería guapo que, eh, que estuviéramos en, en esa situación la pena ya que notamos y bueno chavales eh, yo pienso que esto va va a ir terminando hoy hoy prestóme mucho anedonia mira hace tiempo que no tenía yo una noche guapa de anedonia de ¿eh? ...bueno, una noche de dónde ...tongo la casi todos los días... a ver ...que yo anedónico soy casi siempre... ...pero bueno, quiero decir... ...una noche de, de radio... ...prestosa... ...seguramente tiene mucho que ver... ...esta noche el programa va dedicado a... ...a Fóbico... ¿eh? ...que seguramente no fue el único que... ...que te abella y luego riñe ...riñeme la gente... ¿eh? ...que me dice, oye, que yo estaba también... ...y que yo estaba sintiendo por el 107... ...y que tal, sí, hombre, sí, vale... ...oye... Un saludo para todos, pero joder, y especialmente para Fóbico, que llevaba tiempo sin, ¿eh? sin venir, ¿eh? Gracias, dime dice, no, me no, gracias a ti, gracias a ti por, por estar aquí. Eh, por estar aquí joder, por estar aquí además eh, haciendo de asistente, ¿eh? Sí, sí, no de becario, <risa> como dices ahí, voy a hacer de becario, está tal vez de garra. <risa> sí, si sí, sí, era que no me acordaba yo del no me acordaba yo del del, del nombre del el escritor ¿eh? Eh, a ver, ahora sí encuentro eh, que tengo que encontrar si encuentro, si encuentro, se si encuentro esto que ya lo encontré eh, que ya el ya de música donde tengo eh, los cantarinos pues nada, empiezo a ya el, el cantar de acabar que a ver si lo encuentro, si lo encuentro, si lo encuentro y este, vale eh, lo hablo con el multimedia, VLC y bueno, pues nada Un saludo muy grande para toda la gente que estuvo sintiendo esta noche anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada. Eh, un saludo para toda la gente que sintió a través del triple de punto Radio Cuca. Un saludo enorme para Fóbico eh, que tuvo de nuevo, volvió al, al chat de Radio Cuca. Un saludo para la gente que lo descargue cualquier otro día y ya sabéis lo que vos deseo a todos y que no hay otra cosa diferente que esta. Y eh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 Simple tomadura de pelo. el pasado, por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia. Limpiado todo total. Para que no vuelan los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa. Porque...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 nunca le gallumbos y solo sauna pisándote las tepas trinca malversa sigue el paso doble la cuerda flamenca directa con ellos viva las caenas rompe ya tu silencio dale juro que de dio primero un estia latisita y piensa y que no te cojan, que no te cojan, que no te tocan que no te tocan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 You no, you know, you know, you know, you know, you know, you no, you know, you know,